retomando la comunicación con eh, nuestro eh, compañero Agustín Casanova desde Portugal con este ciclo que hemos abordado sobre la eh, disolución, los 30 años de la disolución de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La intención en el contacto de este miércoles es eh, terminar, redondear de alguna manera este ciclo con nuestro compañero que se encuentra en Portugal, Agustín buen día, buen día y feliz año feliz año para todos en, en Uruguay para toda la audiencia que sea un, un año de, de lucha y de, y de, de victorias este, eh, bueno pero acá estamos en Portugal con, con la variante Omicron que, sí. que está teniendo a maltraer a al país y, y a esta parte del, del mundo. Exactamente. Eh, Agustín, ¿cómo fue esta experiencia de el, el fin de año por allá? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo, cómo viste que lo vive el, el pueblo portugués o por lo menos ahí en Coimbra? Este, se, se vivió con tranquilidad. Ya la ciudad es una ciudad eh, que no es muy, muy grande, tiene... Eh, poco más de 100.000 habitantes Y en estas circunstancias este, Se vive con mucha tranquilidad Porque aparentaba cierta normalización Hasta fines de noviembre Y, y desde diciembre los casos han aumentado tremendamente Y y, es, y todo se ha vuelto a paralizar digamos Es como que volvió a la situación de abril Ajá, ajá Eh, pero en cuanto a, a tradiciones, digamos, y eso, claro, estuvo también limitado por esta realidad, pero en cuanto a lo que, así de, de festividad, sí, sí, sí. no se ve mucho, entonces. Bueno, no, no hay tanta singularidad con Portugal como... Ay, ahí se... Lo vi en Rusia, ¿no? pero el que que... Buenas. Sí, sí, ahora te escucho. Escuchas, perdón. Ahora sí, sí ahora que sí. Portugal. Portugal es un país que, que que hereda la tradición cristiana que también heredamos en Uruguay, este, es, se ve con es bastante similar en ese sentido a lo que pasa en el Uruguay. Uh -huh. Muy bien bueno Agustín vayamos a, a, a este ciclo sobre la disolución de la unión soviética estamos llegando a los puntos eh, finales en, en ese esquema que vos nos habías eh, planteado hemos llegado un poco a las a las conclusiones quizás nos quedaba pendiente también hablamos en el encuentro anterior de lo que fue Eh, digamos, de cómo marcó la historia de la Unión Soviética el haber enfrentado al nazismo, no la victoria del 45 y cómo golpeó al partido, al PECUS, al Partido Comunista de la Unión Soviética con la pérdida de centenares, de miles de cuadros y a partir de ahí empezó otra etapa donde empezaron a, a reflejarse desde la propia conducción no de, del Partido Comunista, elementos que ayudan a explicar el, el, el final de la Unión Soviética. Sí, sí, este un poco la, la tesis que, que, que queríamos desarrollar en esta conversación es que el, para explicar la caída de la Unión Soviética es importante irse a a mediados de, de siglo, a los años 50, cuando hay un gran viraje en la Unión Soviética, y ese viraje evidentemente está asociado a al cambio en la composición de los cuadros del partido, ¿no? También tiene que ver con muchas cosas, pero el socialismo, a diferencia del capitalismo, no, no se construye solo, la acción consciente es... Es fundamental entonces en ese sentido cuando el partido cuando cambia a los dirigentes eh, se retrocede en la formación de sus cuadros y en su conciencia evidentemente eso tiene efecto sobre la, la realidad concreta no entonces como decíamos en algunas de estas de estos encuentros que hemos tenido este mes a mediados de los años 50 hubo un gran un orden cambio eh, que solemos asociarlo a cuestiones económicas, pero tiene que ver con con la realidad en su conjunto porque es la realidad no se puede separar en los aspectos económicos de lo que es político y de lo que es social. Mm. Este se introdujeron este reformas como decíamos de carácter mercantil, ¿no? donde se debilitaron Eh, se debilitó ese rumbo centralizador que había tenido la Unión Soviética en las primeras tres décadas, se intentó este, corregir deficiencias del plan con con fórmulas mercantiles, como puede ser este aumentar la autonomía de las empresas, este, el desmedro del plan o fortalecer el rol de los directores de las empresas, etc incentivar el, el trabajo de forma privada es decir dar en, dar estímulos privados eh, materiales e individuales e, incre e incrementar la, la relación de la unión soviética con el mundo capitalista todo eso genera un humidaje que tuvo sus consecuencias en, en varios aspectos no entre ellos fue el Eh, que se generó se incrementó la desigualdad ya que los directores pasaron a tener una posición cada vez más más distanciada de, de otros de otros trabajadores menos, menos calificados este, eso también generó que, que a partir de esa desigualdad también se deteriore la moral de, del partido y la conciencia revolucionaria, también el hecho de que de que la Unión Soviética incremente sus relaciones con el mundo capitalista, también la hacía dependiente de los vaivenes de la economía capitalista y todo eso fue generando las condiciones de un proceso de acumulación de capital, o sea, de un sector de la clase obrera soviética que empezó a enriquecerse y que luego de de ciertas décadas de enriquecimiento este ya exigía el propio fin del sistema para poder convertir eso que había acumulado de forma privada en medios de producción y en formas eh, que le permiten explotar a otros trabajadores ¿no? mm. eso es un poco lo que lo que queríamos este desarrollar a lo largo de estos de estas conversaciones ¿no? y, pero para hacer un poco más Más concreto, porque capaz que es, suena tanto abstracto, pero por ejemplo, la, la Unión Soviética cuando eh, profundiza su relación con el mundo capitalista y comienza, por ejemplo, a, se torna un importante proveedor de, de petróleo, eh, cuando el petróleo luego baja, el precio del, del petróleo baja, la unión soviética evidentemente sufre esas crisis y ya no puede importar lo que estaba importando entonces termina sufriendo las crisis del capitalismo y uno se pregunta de quién es de quién sería la crisis en ese en ese caso si hubo un precio en la baja del petróleo es una crisis de una economía planificada socialista o es una crisis de de la economía mundial capitalista evidentemente es una crisis de, de la economía mundial capitalista que el socialismo en este caso la unión soviética lo la sufre a partir de su de la profundización de sus vínculos con el mercado mundial en los años 30 cuando el, el rumbo de desarrollo fue fue otro eh, el mundo capitalista estaba en, su, en la profunda crisis que Comenzó en el año 29, como, como bien sabemos, y la Unión Soviética creció al 30% anual en esos años 30, porque el, el, el, el, la orientación era otra. A ver, ahí se, se cortó un poquito Agustín. No, no sé dónde... dónde ah, no, lo que dijiste, la orientación, o, o, o terminaba ahí la la frase quizás. No, y también y también se pueden poner otros ejemplos, ¿no? Como uh -huh. como por ejemplo en el año 65 en la Unión Soviética se eh, se llevaron adelante lo que se conocen como reformas de Kosín, ¿no? Entonces, para incentivar el trabajo, este, se comenzó a dar premios en premios monetarios, ¿no? Y uh -huh. los Y entonces los trabajadores soviéticos, algunos, comenzaron a recibir más dinero por eh, el trabajo que realizaban. A partir de eso, se la, la proporción entre producción y el dinero que existía en la Unión Soviética se desbalanceó y comenzó a... y apareció con fuerza la inflación que hasta esos años prácticamente no existía, es decir, como como hay más dinero, los precios no suben, claro. eh, y, y la producción no aumenta, comenzó la inflación, y con el comienzo de la inflación también comenzaron este personas que de repente tenían acceso a vender de determinados productos, que, que como sabían que en el mercado negro se podía vender a más precios, lo, lo guardaban para distintos momentos, es decir comenzaron a especular con la propia producción socialista ¿no? entonces todo eso también generó un, un problema en cuanto a la, a la autoridad moral de, de, del sistema eh, y eso tiene un origen en lo que fueron las las reformas de carácter mercantil en este caso eh, las de Cosiguin en, en el año 65 ¿no? Mm. Hay algunos apuntes que nos gustaría también sumar en este diálogo contigo de ese libro que hemos mencionado, Agustín de que vos nos eh, acercaste el socialismo traicionado tras el colapso de la Unión Soviética 1917-1991 de los estadounidenses Roger Kiran y Thomas Kenny donde eh, habla también del periodo de lo que tuvo que enfrentar la unión soviética durante la guerra eh, durante la Segunda guerra Mundial habla del papel por supuesto ineludible al analizar todo esto de, de Stalin del secretario general de la, del partido comunista eh, dicen hay un eh, consenso en torno a que su mérito radica, en haber conducido un país como la Unión Soviética desde el atraso semifeudal hasta las fronteras de las naciones industrializadas modernas. Ahí tira algunas cifras de lo que pasó en, la, en los años previos a la guerra. Después viene la derrota al fascismo, bajo la conducción también eh, política y militar de, de Stalin. Pero después se viene ahí el abordaje de la, la lucha ideológica que se empieza a dar en medio de esas condiciones que vos mencionás y los roles de los líderes soviéticos, ¿no? Dice, por ejemplo, es imposible comprender las diferencias entre Nikita Jrushov eh, que, que le sucedió a Stalin, ¿no? Y Stalin sin no hubiera habido diversidad político-ideológica en el debate que ocurría dentro del partido un momento fascinante de la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética incluye la lucha entre Georgi Malenkov y Andrey eh, Zhdanov después de la Segunda Guerra Mundial. Ambos portaban credenciales revolucionarias impecables eh, bueno y hablan de qué, en qué responsabilidades habían tenido cada uno en la guerra, pero que al final de la guerra... Ambos divergían en torno a las prioridades. Eh, Zdanov y Malenkov emergieron como los dos asesores principales de Stalin. El primero pensaba en una estrategia con perspectiva de paz que debía reinar en las esferas del partido, eh, que ganar la guerra había significado dar prioridad al desarrollo industrial y tecnológico. Y Malenkov consideraba que, que el peligro internacional se mantenía latente y que las prioridades del partido debían ser la industria básica y el desarrollo del poder militar. Y que Khrushchev, quien iba a suceder a Stalin, se hizo eco de la política de Shdanov de incrementar la producción de bienes de consumo y elevar el nivel de vida. Digo todos estos detalles de debates que se empezaron a dar, ¿no? Sí, ahora hay, hay dos cuestiones ahí en eso que mencionas este estos autores sostienen en, a lo largo de ese libro que que un poco esa discusión entre stalin y Khrushchev y lo que después fue brener eh, tiene es una discusión que atraviesa la historia soviética y que también tuvo su, su expresión clara en los años 20 no por ejemplo Cuando comenzó, a fines de los años 20, cuando comenzó el primer plan quinquenal, hubo una fuerte discusión entre Bukharin y, y Stalin sobre este avanzar hacia la centralización o seguir eh, desarrollando la ANEP. Eh, Stalin era favorable a, a acabar con la ANEP y eh, Bukharin pretendía prolongar la ANEP. En ese momento... Trotsky que ya estaba fuera de, del partido eh, que en un momento se había opuesto a la NEP a principios de los 20 se coloca del lado de de Buhari, ¿no? Mm. Y, y entonces este lo que para ellos eh esas dos esas dos tendencias tienen una base en que existe esa contradicción entre el proletariado y la y el campesinado en el sentido de que es una especie de pequeño burguesía este, rural que promueve, o en ciertos sectores, digamos, donde la conciencia no se desarrolló lo suficiente, eh, las relaciones mercantiles. Y en ese sentido, Lujov sería la, la expresión política de ese sector eh, mercantil, digamos, sería una especie de heredero de, de Buhari, luego se mantuvo esa línea hegemónica. este Un poco lo que, que decía yo con otras palabras, eh, ellos lo dicen también, que es que en la Unión Soviética hasta, año, hasta los años 50 eh, prevaleció una línea centralizadora y después de los años 50 eh una línea descentralizadora. Algunas dirán, bueno, la NEP, sí, la, es que la NEP tiene otro carácter, no es, no es la, la NEP no, no buscaba profundizar el socialismo mediante relaciones mercantiles, sino que era un, el capitalismo de estado que exigido ante las circunstancias de devastación de la guerra civil. Fue una concesión a la, a la a una enorme masa este Eh, pequeño, pequeña pequeño burguesa que era de hecho mayor que el prioritariodo en el sentido que los campesinos en, en el imperio ruso eran eh, superado el 80% de la población pero no era una forma de desarrollar el, el socialismo una vez que se que se pudo contener esa presión que existía de parte de ese de esa clase este los bolcheviques este reimpulsaron en la construcción del socialismo con Con la este, con la centralización uh -huh. ese ese era un punto y el otro el otro te dejo hermano porque se me fue había otro punto no, que no, quería decir que no, me... pero vamos a aprovechar eh, para hacer eh, agustín una pequeña pausa A esta hora que estamos llegando Dale. a las 10 y media en nuestro país estamos en portugal con qué, con qué hora 13:30. Muy bien. Eh 3:29. Muy bien. Eh, ya venimos para un último bloque Agustín para redondear. Vende. Te digo que llamó Daniel de Lagomar, eh, nos dice Yumi, nuestro compañero operador de Solimar, perdón, felicita a la radio y a Agustín por este ciclo, que se sigan haciendo que a la gente le gusta mucho. Dice Daniel desde Solimar. Bueno, iremos viendo temas para seguir conversando con Agustín. Ya venimos después de esta pausa. Muy bien, bloque final de este contacto contacto de los miércoles con Agustín Casanova desde Portugal, cerrando este ciclo a 30 años de la disolución de la Unión Soviética. Agustín, eh, claro, queda mucho por decir en cuanto a las conclusiones, ¿no? Eh, a mí me gustaría hacer una mención Agusttina que a veces se habla poco dentro de, de un esquema de ver eh, lo que fueron el papel que fueron jugando los distintos los distintos líderes soviéticos después de la guerra el de Yuri andropov por ejemplo ¿no? que se, de alguna manera se puede diferenciar de cruchev eh, de eh, brezhnev de posteriormente ni que hablar del propio gorbachov no Sí, este eh, se dice que, que representaba otra otra cuestión soy eso lo dicen los los autores del, del libro que, que mencionaba mm. Kiran y que eh, la verdad que no se llegó a ver ese proceso porque este, duró un año lo de andró pop clara era, claro. era alguien que venía de la cajab de todos mm. modos Eh, hay algo sospechoso en andrópo que es que porcho fue impulsado por andrópos es algo que es, es discutible eh, cuál era la, la visión de andro Ah, lo que perdóname más sí. que déjame complementar lo que quería decir en, la, en el bloque anterior que sí. que, que, que no, no recordé que es muy es muy importante para mí claro es que está la discusión esa sobre la industria pesada y la industria liviana que, que están siempre este eh, priorizó la industria pesada en el sentido que es la base de la propia industria liviana ¿no? uh -huh. este Sí, ese es un aspecto que, que evidentemente es este es correcto de, de, de que en industria pesada no hay industria liviana entonces en ese sentido este es correcto priorizar la, la, la industria de medios de producción. Pero pero hay otro aspecto en, en, en Khrushchev, que, que no tiene que ver solo con con la, in, con la industria livada, liviana, con elevar la calidad de vida del pueblo, porque eso es algo innegable, era algo que era un pueblo que hace muchas décadas estaba realizando enormes sacrificios y, y evidentemente era justo elevar la calidad de vida del pueblo soviético. El problema es este en la forma que de elevar esa calidad de vida del pueblo, porque no es lo mismo, por ejemplo, es producir este lavarropas para que se puedan comprar eh, de forma privada que producir lavarropas para colocar en los pisos de los edificios, por ejemplo. Mm. No es lo mismo este mejorar el transporte de productos Eh, con la producción de automóviles que mejorar el transporte con la producción de trenes o de, de, de autobuses, etcétera es, es una forma, es un cambio en la forma, no solo es mejorar la calidad de vida, sino cómo mejorarla. Una forma eh, de, pensada en lo colectivo es al mismo tiempo favorable al desarrollo de la conciencia comunista la otra forma no genera el hombre el hombre nuevo justamente genera lo contrario y eso lo podemos ver en, en los países capitalistas más desarrollados que tienen este acceso a más ma ma mayor cantidad de bienes no necesariamente este tienen una conciencia de de lo no tienen la conciencia del hombre nuevo entonces en, en ese sentido es clave cómo acumular riqueza y cómo mejorar la calidad de vida del de la población en un país socialista y lo que pasó en los años de cruz fue que se buscó este hacerlo de forma privada ese es el también la expresión de esas reformas mercantiles que, que retrasaban la conciencia en el sentido que su forma de intentar eh, perfeccionar el plan era a través de formas privadas de formas mercantiles ese era el, el, el punto que me, que, que me quedó y me parece muy importante rescatarlo bien vinculado a estos temas de la economía que vos mencionabas de en definitiva la realidad material sobre la cual se fue desarrollando el proceso de la unión soviética, Agustín, sumando a esto que, que mencionábamos algunos protagonistas de todo este proceso, estos autores eh, que hemos mencionado hablan de lo que ellos denominan la segunda economía. Agustín, no sé si compartís ese enfoque, pero por lo menos ayuda a explicar una serie de fenómenos que fueron, eh, podríamos decir, desestabilizando una planificación socialista de la economía, ¿no? Sí, claro, sí, yo lo comparto, creo que es este una constatación eh la segunda economía. Evidentemente este con el desarrollo de mecanismos mercantiles en una economía planificada, este eso va a generar muchos muchos obstáculos para, para la acumulación de capital y esos obstáculos van a ser superados de forma ilegal. Entonces, esa superación ilegal también es una forma de de corromper la, la propia sociedad en su conjunto digo a partir de esa segunda economía también este, eh, se encontraron fuertes vínculos de fuertes nexos corruptos con, con funcionarios del partido etcétera claro. es decir la, la, la forma capitalista genera la, las condiciones para para eso para la aparición de ese de ese mercado negro que tomó dimensiones realmente de grandes sobre todo a fines en los años 80 ¿no? uh -huh. y, y lo que dicen los autores que mencionan que iran keny es que este esa segunda economía sería la, la base de lo que es este de lo que fue gorbachcho este sí yo creo comparto esa tesis y, y la asocio a lo que fue el impulso del de, de formas mercantiles en la unión soviética en determinado periodo que lo que lo podemos este, establecer del 53 si se quiere a partir de la muerte de stalin o, o del o del 56 que fue el vigésimo congreso tal vez sería mejor en 53 porque aquí hay, hay hay otro punto que déjame mencionarlo rápidamente sí, sí. Eh, que, que en el que, que en el 54 fue editado el, el manual de economía de economía política que tiene un, un claro sesgo este libermanista es decir pro mercantil libermanista por liberrman que era un, un economista que es, que tenía esa tendencia de, de defender las formas mercantiles para corregir los problemas del socialismo y stalin en una, la, la última como gran, digamos, obra de Stalin, es del 52, que es Problemas Económicos del Socialismo en la Unión Soviética, es justamente la respuesta a, a, a ese borrador de manual que se estaba escribiendo de parte de los economistas de la, de la Academia de Ciencias. Por lo tanto, yo creo que, que, que marcar en el 53 como el punto de viraje puede ser correcto, en el sentido que... Ya en el 54 se, se, se publica un manual que justamente iba en otra línea que lo que se estaba defendiendo hasta ese entonces. Ahí tendríamos que, que dar un salto por esto de, de que estamos en el tramo final, también ya a entrar a, de alguna manera, a evaluar lo que fue el último periodo ya con la, la llegada de Gorbachova al poder, Agustín. Sí, bueno, este, el Gorbachov llega como reciente mencionaba promovido por, por Andropo. Uh -huh. Y en un momento este la perestroika no tuvo el significado que que luego tuvo. Hubo, en el comienzo en el 85 las reformas no, no iban tan claramente como luego este pasaron a ser en el 87 y ya al final era abiertamente este, la búsqueda del capitalismo. Este, estaba el plan de los 500 días, que buscaba transformar la, la Unión Soviética en, en, en un país capitalista en 500 días. Uh -huh. esto, esto es una, una reflexión también interesante para para hacer desde la izquierda, que que la contrarrevolución... es eh, es tan radical o más radical que que, que que los revolucionarios en el sentido que la velocidad de los cambios contravolucionarios son brutales digo la, la derecha y la derecha mientras más radical y más rápida es logra destruir en muy poco tiempo cosas que se que tardan muchos años en, en construir y, mm. y bueno eso es una reflexión a partir del plan de los 500 días Finalmente no se llevó a cabo, era un plan para tornar a la Unión Soviética capitalista, pero sí se llevó a cabo en los años 90 una brutal transformación en sentido reaccionario. Claro, asume en el 85 Gorbachev, empieza su, su principal etapa con una primera etapa de reformas que pocos años después se marca el 87, por ejemplo, como una profundización de y todo esto, eh, o sea, las medidas concretas en materia económica de, de liberalización, ese tipo de cosas, Agustín fue acompañado por un proceso de destrucción de todo toda, eh, digamos, la orgánica partidaria, ¿no?, de los procesos de discusión eh, política de todo esto. Sí, este, de, de Gorbacho se habla... este como de la Glasnost y la Perestroika, ¿no? Como uh -huh. la transparencia y y transparencia es Glasnost y Perestroika es como reconstrucción. Uh -huh. este, entonces, este en la Glasnost eh, lo que lo que estaba era una que en realidad más que transparencia era propaganda abierta anticomunista. hay, hay, hay un chiste ruso, no sé por dónde lo leí que es que Eh, la, la, la, la glasnos le dio la posibilidad de la perestroika le dio a la glasnos la posibilidad de criticar mm. algo, es decir no claro. sé si está en el libro eso. claro, claro que, que justamente este se complementaban este mutuamente ¿no? claro. eh, y la verdad que fue un gran shock porque es el el secretario general del partido comunista impulsando un proceso de crítica anticomunista mm. este, eso evidentemente generó toda una convulsión en, en las cosas que, que se confiaban que iban a pasar y, y eso fue un, una desestabilización que, que luego permitió lo que lo que todos sabemos que, que pasó fue como un proceso que generó la, las condiciones finales para la, la desintegración de, de, de la unión soviética que fue como decíamos en algunas de estas charlas este trágicas no este perdóname un segundo más este el, el, el, la guerra entre armenia y azerbaiyán es un claro ejemplo de, de lo que es una una política nacional proletaria y una política nacional burguesa, mientras en los años 20 este cuando lo, lo, los proletarios armenios y los proletarios aseríes consiguieron los gobiernos en, en esas repúblicas del Cáucaso una, el conflicto rápidamente se terminó y, y convivieron en la Unión Soviética una vez que la, la, la Unión Soviética se desintegró las burguesías que, que se habían formado en esos en esos territorios incentivaron el chauvinismo y, y y el nacionalismo más reaccionario, y terminaron en una guerra que, que nos atraviesa hasta hoy, ¿no? uh -huh. el año pasado una gran guerra entre Azerbaiyán y, y Armenia. ¿no? Bien, este, Agustín, se, tenemos que ir redondeando, te leo un mensaje que envía Adrián de la Curva, dice, el socialismo en Rusia demostró que pudo transformarse en una potencia los que desarrollaron la bomba atómica luego de que el imperio americano tirara dos sobre Japón cuando la guerra estaba casi ganada luego con la carrera armamentista tuvo al imperio frenado es la ambición de unos pocos la que puede tirar el socialismo al capitalismo abrazo grande al entrevistado y a todo el equipo de la 36 dice Adrián desde la curva de Maroñas Sí, coincido con, con Adrián, este eh, es así, la, la Unión Soviética logró rápidamente este eh, acabar con el chantaje nuclear, porque uh -huh. que, que, ya en el año 48 la Unión Soviética también tuvo, consiguió la bomba atómica y logró este ponerle un freno a... A ese chantaje que, que estaba claro no porque en el 45 Japón ya ya estaba derrotado y Estados Unidos te tira esas bombas criminales este con no tiene más más sentido que que chantajear luego a la, la unión soviética pero la unión soviética eh, logró este ponerse a la par y, y, y generar una una esta una estabilidad en base a a, a la, al poder de destrucción mutuo no este, eso también es expresión de cómo, de cómo el socialismo ha, ha desarrollado la, la técnica y la ciencia porque el poder este fabricar una bomba atómica es un proceso hasta el día de hoy sumamente complejo y eso también expresa la importancia que tuvo la, la ciencia soviética Exacto, bueno algo más que quieras decir Para, para redondear esto Agustín este no, quisiera agradecer por la oportunidad de hablar de estos temas este, yo no, no creo no lo veo como una cuestión histórica que no tenga que ver con, con con nuestro presente o con el futuro, sino que es una experiencia de la cual podemos aprender claro. para para la construcción de un futuro que supere las las contradicciones que tenemos hoy que que tienen a la gran mayoría de la humanidad este viviendo una vida que en base a la técnica que tenemos no debería ser vivida, digo, tenemos condiciones para para tener otro tipo de de sociedad y, y es necesario creer que se puede para realmente este, construir conscientemente esa sociedad. Y para ver qué se puede, eh, es bueno mirar esas ricas experiencias que tuvimos en, en el siglo 20 como otras experiencias que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad, pero creo que esta es particularmente importante. Muy bien, si lo será y, y habrá que seguir analizando, eh, asumir el desafío desde una radio como esta de cada tanto intentar aportar elementos sobre esos eh, procesos. Agustín, nosotros agradecidos como siempre contigo, te mandamos un abrazo, eh, que sea un buen año también para vos este, y bueno, pronto te estaremos convocando para otros temas. Claro, encantado, estoy siempre a las órdenes, este y un abrazo para, para ustedes en Montevideo. Abrazo, hasta pronto.